Tengo que, volver... Hola, sí. Sí. tengo que volver a Alvear porque tengo también compromisos en una radio de allá, una radio sí, no. colega. Maroon 5 es un grupo favorito de mi mujer. No te a puedo a creer. Marcia le gusta muchísimo. Sí. Mira vos, este, este es uno de los está primeros. en el auto, vive en el auto. Mirá vos, eh, uno de los, de los primeros éxitos de Maroon 5 que se llama Me Haces Sentir Muy Bien. Mm. Tengo que recordarle a la gente que eh, quedan los últimos lugares porque el 30 de octubre, falta muy poquitito, 30 de octubre es la peregrinación a la Virgen del Rosario de San Nicolás y la gente de Tenaglia Turismo quería compartir con vos que quedan pocos lugares, ¿eh? así que pegate una vuelta por Tenaglia Turismo o llama a 453 052 bueno Alejandro y nosotros eh, para el cierre un poquito este, queríamos preguntarte nuevamente eh, en realidad más temprano te pregunté ¿Por qué querías ser intendente de Alvear? Cosa que ya has contestado. Y ahora, la cuestión es, ¿qué pasa el lunes 24? El lunes 24, si soy electo, comenzamos a trabajar para eh, hacernos cargo de la Municipalidad General de Alvear. Nosotros, como partido y como personas, eh, contamos con el apoyo de, del intendente local, Carlos Gorosito que nos ha puesto a, su, a nuestra disposición todos los elementos de experiencia con los que cuenta como para hacer más fluida, digamos, la, la toma de, de posición del cargo y las, las medidas iniciales. Y si no soy electo, voy a ir a la municipalidad. Primero voy a ir a saludar a Gustavo Marcos, si es el ganador, a, a la unidad básica, a saludarlo. Y, y el 24 iría a la municipalidad a presentarles mis propuestas, si alguna de ellas le interesa, para ponerlas a su servicio. O sea, ¿Ya? compartir el copyright. No, no, no, decirle, bueno, nosotros decíamos esto, si algo te interesa, claro. eh, acá está. Y claro. después volver al consejo y continuar como concejal claro. en mi tarea. Tiene, ¿tiene, que, tiene dos años más? Dos años más en la tarea del concejal, legislar y controlar. Legislar y controlar. <risa> eh, bueno, acá te dicen, sí, tenés razón, como el de la Barrancosa, a Miranda pasaría a tercero. No sé qué me quiere decir, pero dice, te dan la razón ahí. <risa> Eh, me piden rabiosa de Shakira, dice Bericio de General Alvear. Dije bien, ¿no? Rabiosa. Sí, de Shakira, claro, sí, ahí sí. está. Rabiosa de Shakira. Bueno, Alejandro, y en la despedida, ¿cuál sería tu última convocatoria? Pues ya arranca la, la veda, en poquito tiempo nada más. Sí, arranca en menos de 24 horas, estamos de veda. Sí. Bueno, yo le quiero pedir a la gente de Alvear que considere eh, que hay que hacer un cambio en esos temas que hemos tratado, un impulso a la escuela agrotécnica el cambio en el funcionamiento del hospital, que es el gran proveedor de salud de Alvear, el único efector de salud, no hay clínicas privadas en general de Alvear. Pedirle a la gente que, que piensa que hay que hacer un cambio en la vivienda, que hay que aportar vivienda, que hay que aportar a, a, a la infraestructura, que hay que cuidar mejor el medio ambiente en general de Alvear. A todos ellos les pido que nos acompañen con el voto en una propuesta que ya excedió un marco partidario para recibir y sentir el apoyo también de sectores pertenecientes a otra idea política, pero que creen que nosotros somos los, los que podemos de mejor manera implementar esos cambios. Así que les pido que, que renueven ese apoyo en forma del voto, el 23, y, bueno, y agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta campaña, que nos han acompañado trabajando a la par o alentándonos en la calle cuando estamos caminando los barrios con las boletas, que agradecerles ese apoyo, ese calor que hacen sentir, y que bueno, que dice que bueno, hay que comprometerse políticamente en la comunidad donde uno vive para formar parte de la confección del futuro. Uh -huh. Y quiero mandar un saludo a la comunidad de Saladillo, que entre otras cosas alberga a mi hijo mayor, Ajá. Que, sí, Tracar, sí. Eh, Bruno, que estudia en la escuela agrotécnica, y sí. que, que está muy contento con esta ciudad donde tiene infinidad de amigos, eh, porque es muy sociable, Bueno, quiero agradecerle a, a Saladillo también, a los amigos de Saladillo, que bueno, yo desde la política, desde la profesión y desde el automovilismo, donde claro. supe destacarme negativamente, <risa> <risa> a todos ellos que siempre cuando vengo a Saladillo no paro de tomar mate en diferentes lugares, amigos que no quiero hacer nombres para no olvidarme de ninguno y que sí. me lo reproche. Ay, y a La Carbonera también por sus medias lunes. ¿eh? Que, que te, te acompañaron en esta mañana. Sí, eh. en muchos cumpleaños de mi familia también. Buenísimo, bueno, lo tenemos acá, acá cerquita tu hijo Sí, está pico una cuadra Acá una cuadra en lo de Dorita En lo de Dorita, que le mando un beso a Dorita Que, que capaz que está escuchando el kiosco. Sí, Dorita era mi maestra de dibujo maestra, Dorita me daba dibujo a los nueve años sí. Qué polenta que tiene Dorita nah, Es una genia Es terrible Es una genia, y bueno, y es, eh, para los que no lo no saben La primera candidata concejal que me acompaña, Graciela Piedrabuena, es la hermana de Doritos. Ah, la hermana. La hermana claro. de Doritos. Exactamente. Y tenés gente también, este, por lo que vi en la lista, gente eh, también en los cargos legislativos un poco en la, más arriba en la provincia, gente que tiene muchos años en la política, eh, como Mirta Nido, por ejemplo. Ah, y bueno, claro, Mirta que nos acompaña en la lista de diputados provinciales junto a Alejandro, claro. Alejandro Armendari y a Ricardo Lizalde. Mirta en tercer lugar, un lugar expectante que, de acuerdo a las primarias, estaría un poco lejos, pero quizás eh, no, se, no se sabe nunca. Claro. estar estos días trabajando la zona sur, ha estado claro. en, az, en azul en los diferentes medios. Hoy está caminando la barría Mirta en un esfuerzo político claro. descomunal. Y bueno, la acompañamos desde acá también con una palabra de aliento para, para ese trabajo política, político que Mirta siempre le toca ponerse la mochila pesada, le ha tocado ser candidato a intendente, ser concejal en, en las épocas que, que ser oposición en Alvear era un 6 a 4, bueno, nosotros eh, tenemos un gran reconocimiento por Mirta, así que le dedicamos una palabra de aliento para que para que sigan estas horas que faltan de campaña con su incansable tarea. Ahí está. Bueno, nos despedimos. Bueno, sí, realmente es un gusto haber estado acá en el medio, haber disfrutado de los Beatles y sus versiones, que es un gusto que compartimos. Eh, haber, haber estado paradójicamente, haber venido a Saladillo para estar en Alvear ¿eh? estar en la zona, un saludo a los amigos que vos tenés una gran audiencia, yo tengo amigos en Roque Pérez, amigos en 25 de mayo uh -huh. eh, bueno, un mejor augurio, lo mejor, lo mejor para estar Muchas en gracias. Tapalqué también, Muchas con gracias. los amigos de Tapalqué y en Alvear que prácticamente sos un local que te escucha muchísima gente, te escuchamos así que, bueno, te agradezco la oportunidad de estar en estos días tan de carreras, no haber estado un poco más de tiempo, un poco más distendido, pero uh -huh. te agradezco mucho el habernos brindado esta oportunidad. Sí, la verdad que, eh, ya que hablas un poquito de alvear, quiero, quiero, tengo, tengo muchos afectos en alvear y la verdad que, este, ni bien pusimos la radio ya, antes de poner la radio, ya ya me abrieron las puertas el primer día, yo por ejemplo... Por ahí no, no lo he contado nunca al aire No sé si tenés un minutito más Yo no conocía a nadie en el Vial Cuando fui a poner la radio Na, A nadie Y fuimos con José Di Rocco para allá Y José me dice Tengo un amigo que, que es jubilado de Vialidad Que la verdad que es, es mi, mi gran problema el tema de la memoria Que creo que vive por ahí cerca del Cenicero eh, Que es un jubilado de Vialidad No, no me acuerdo el nombre Y nos dice, vos es que, eh, ¿conoces al intendente? Me dice. No, no. Sé que el intendente es Aldo Cibero, pero no lo conozco. Bueno, eh, vamos que te llevo. Sí. y este, La verdad que es injusto que no me acuerde el nombre de este señor, pero seguramente la gente, muchos mucho deben saber de quién hablo. Y mi primer contacto local con un alberense es ya de grande, ¿no? De chico sí, porque me escapaba en la motoneta <risa> Claro, nos quedábamos en la casa de Bautista que, En la casa de, de Julián Bautista Ah, sí, Julián eh. Bautista, sí, sí Bueno, es. yo me crié eh, al lado lo de Mario bueno, Que yo, tenía la fábrica de, sí, de Julián, ropa claro. interior, ¿no? Claro Si mal no recuerdo Con los hijos de Robbie con Julián, que es ingeniero, claro eh, se debe haber sido tu amigo. Claro. Y eh, con Gabriel, que trabaja en el Canal de Alvear, en Canal 5. Yo me crié con ellos. Yo vivía paré por medio. Llegaba a mi casa, tomaba la leche mirando Bonanza, y me iba a lo de Mari, a la mamá, de oh. estos chicos, me quedaba hasta las 10 de la noche. Y por ahí, los fines de semana, porque eh, en el, tenían un fondo grande, sí. Corríamos carrera con la motoneta en el fondo de la casa, o sea que, o capaz que has estado hoy, no me acuerdo No me acuerdo, yo tampoco Pero corríamos, llevábamos la carpa de acá, sí. íbamos con Santos Vega, por ahí lo, mata, después la, la, lo matan a Santos Vega Pero íbamos Santos Vega, Tete Antinucci, eh, Fabián Rodríguez, Javier, perdón, Javier Rodríguez Íbamos todos escapados en moto para allá, teníamos 16 años en varias motitos chiquitas Yo iba en una motoneta los otros amigos iban en una Honda Dax y no una podía, aventura no una aventura de locos no, otra que el Dakar llevábamos este Roberto Luisi me dice por acá ah cosa, Roberto claro Roberto sí, Luisi sí, acá sí, tengo la producción sí, a full a full a full Roberto, Roberto sí. Luisi y vive frente al hogar de ancianos sí. exactamente sí señor claro. Y este, eh, bueno, nos íbamos en la moto, en las motos para allá. Obviamente, fue una locura ir en ruta con las motitos chiquititas. Bueno, fue un desastre. Pero 16 años, obviamente, nuestros padres no tenían ni idea. Que a... Y otra ruta en esa época, un camión viajaba a 60 kilómetros por hora. No exactamente, había el doble. Bueno, entonces íbamos uno atrás de otro. Este, Viste como, lo, como los pájaros que siempre va uno adelante para el que va adelante hace más fuerza. Bueno, era igual, esto era igual. Íbamos un rato cada uno adelante porque las motos no nos daban para mucho más. Encima eran motos para una sola persona, íbamos dos. Y la carpa. Sí, y la carpa y los bolsitos para quedarnos a dormir el sábado a la noche. Así que a la noche nos metíamos en el boliche que está donde está hoy, me parece Macoco. Titos. Titos, exactamente. O JM, entonces JM era. compartido era. JM alguna noche. JM, nos íbamos a, a JM a la noche y, y después nos volvíamos. Y no, lo que quería decir es que era imposible, porque había como una, un firewall, tenía alvear una muralla en la entrada, porque estaba el destacamento. ¿verdad? El destacamento vial, ¿viste? Era, sí. Tenía un firewall. Sí. Nosotros no podíamos entrar por ahí. Entonces uh -huh. íbamos por tierra, íbamos por la ruta hasta el puente hierro y sí. después hacíamos todo por tierra. Entraban con la... a Micheo. Exactamente. Exactamente Y nos íbamos por ahí hasta entrar a General Albiar Y entrábamos por atrás claro. Y de ahí nos íbamos a lo de la familia Bautista No, era una, una locura Bueno, y ahí empieza mi relación con Albiar claro. ¿No? Y hasta después de grande Donde, donde este, Después de, de, de dos décadas Podría decirte Tomo nuevamente contacto con Albiar Y me, me llevan a verlo a, a Aldo En ese momento Este, y sin conocerme, Aldo, me dice, bueno, subite al auto que vamos a buscar terreno. Así nomás. <risa> así, nomás. así nomás, sí. Era sí. muy práctico, Aldo, sí. su manera de proceder. Sin conocer Con un olfato muy especial también. Y estaba en una bueno. reunión con amigos. La dejó a la reunión con amigos que tenía y me llevó a este, a, reconocer, a, a pasear por alguien y me dice, en el auto de él. Acá tenés este, este, este, este, este, este. Y, y ahí empezó mi relación con Alvear. Y quiero hacer, por ahí, y de ahí en más, empecé a hacerle honor al monumento, no sé si es un monumento, que tienen en la entrada de ustedes, no sé si llamarle monumento, que dice Alvear, Ciudad de la Amistad. Que la verdad que sí. nunca mejor puesto a una ciudad como la de Alvear, la Ciudad de la Amistad. Sí, yo te, te decía que con las diferencias que tenemos, o por ahí, naturalmente en la actividad política, eh, tenemos que destacar que Alveaz es una ciudad tranquila, sí, es una ciudad es Muy buena, muy linda. Eh, yo soy un enamorado de mi pueblo. Seguro. Si me dijeran dónde querés vivir, yo diría en Alveaz. Tu lugar eh, en el mundo, sí, es exacto. Tu lugar en el mundo, claro. Y, bueno, y creo que esas condiciones de seguridad, de cordialidad esa ciudad que vos eh, que te ha cogido a vos como un hijo más sí, por claro. eso te decía que no te lo decía como un así lo siento claro ¿eh? como que sos local también en Alvear eh, nosotros eh, creemos que se puede capitalizar que se puede capitalizar para que Alvear siga creciendo y se siga viviendo aún mejor Porque muchas veces nos hemos quejado de esa dificultad de acceder a las rutas, que quedan lejos los accesos. Pero a veces... Desde el beneficios. punto de vista de la seguridad es un gran mm. beneficio y se ven la las dificultades que hay, ¿no? sí, desgraciadamente Sí, seguro, seguro. Con un, un mundo que está cambiando, nosotros por ahí podemos mantener, gracias al trabajo de la Policía Comunal en Alvear y, y a la mirada política también, una ciudad segura. Una sí. ciudad donde todavía dejamos el auto abierto y esas cosas. Eso, eso vos sabes que... Eh, bueno, yo acá no, no lo hago más, eso dejar a, abierto, eh, no, no, no lo digo como una chicana política en esta época, pero eh, creo que lo van a compartir conmigo todos los habitantes de Saladillo. Pero cuando era chico, yo me acuerdo, dejaba la bici en la puerta de casa, la ventana abierta, la puerta abierta, todo abierto. Hoy en Saladillo no se puede hacer más, lamentablemente no se puede hacer más. Eh, y cuando yo tengo reuniones, porque a veces nos juntamos con con los proveedores, este, un grupete de proveedores de una empresa de, de Buenos Aires, que son amigos del estudio que, donde se arma Hoy Folklore. Una, una, un grupete de gente que está en tema radio exclusivamente. Y yo cuento a veces que en Alvear dejan todavía la puerta abierta, el auto con la llave puesta, y les cuesta. ¿eh? Sí, la bicicleta apoyada en la bicicleta, sí, La bicicleta afuera. Sí. Sí. Y les cuesta creer, pero eso ojalá no se pierda. No, ojalá pudiese. Ojalá eso. no se pierda. Ale, te dejo eh, en libertad, mira la hora que es ya. Eh. Sí, sí. Las 11 y 36. Los, bueno. los colegas y no se van a enojar. No, volvemos volando ver ahora. Gracias, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Nos, Seguir, nos vamos a la pausa y nosotros ya volvemos con mucho más. Hay que hacer reformas edilicias. ¿qué hay que hacer? Sí, mira, eh, la, las reformas edilicias algunas son de bajo costo. La, eh, el hospital de Alvear ha sido una suerte de casa chorizo, donde siempre se agrega alguna otra habitación y cosas sin un planeamiento. ¿no? Bueno, hay sectores que están, no hemos denunciado un montón de veces, están los medios en todos lados. Eh, el contacto de la morgue con la sala de pediatría, con el ah, área quirúrgica, ah, ah, ah. el área quirúrgica que es muy transitada, uh -huh. la neo que también es muy transitada, la gente entraba por al lado del quirófano. Realmente hay cosas que, bueno, se han ido modificando, a veces a tanto, tanto reclamar. Pero nosotros queremos que funcione bien. Por, una, por un lado, el área de los consultorios externos, de manera que la gente haga la consulta diaria, la consulta un poco más trivial, uh -huh. en los consultorios externos. Y por el otro lado, que la guardia, así dedicada solamente a urgencias, esté provista de una atención adecuada. ¿Por qué te digo? Porque cubren profesionales médicos que hacen a veces 48 o 72 horas de guardia y eso es inimaginable. Claro. Ninguna persona puede rendir y vos sabés lo que es estar acá horas en tu trabajo Dios, y no rendís lo mismo. Dios mío, sí. cuando están pasando las horas. Yo he hecho mucha guardia en alvear, he hecho 5 años de guardia en alvear, hice guardia en el 25 de mayo, pero ya como ostetra, como ginecólogo. Y a veces uno necesita descanso, uno necesita eh, estar con las pilas para atender los casos críticos y eh, se desgasta el médico de guardia en funciones que no son urgentes. Desde recetas, consultas que llevan días de atraso, en fin. Cualquiera de los profesionales que trabajan en Alvear te lo puede decir. Uh -huh. Entonces nosotros queremos que la gente de Alvear, porque dicen, fui a la guardia y no me atendieron. Fui a la guardia y estuve esperando. Fui a la guardia y, y se maneja exclusivamente con la guardia. Uh -huh. Lo que ha sido una deformación de lo que sería la atención médica Incluso se han implementado bien las salitas. Falta proveerles más, falta proveerles tecnología pero se ha dado un puntapié inicial de gestionar las salitas, la atención primaria de la salud. Claro. Hay tres salitas, van a hacer falta un par más, seguramente. Eso para. Para no. Por eso te decía, no nos vamos a extender mucho. Las Sí. A los temas puntuales que el hospital necesita sería consultorio externo, guardia médica. Claro. A futuro anestesista y un poco más a futuro, cuando se termine el área quirúrgica, emprender Ajá. la terapia intensiva. Está. Las salitas que decís, venían a ser los, los CAPS de acá. Acá o... son CAPS, allá son salitas o los, eh, que dependen de la municipalidad. Los dispensarios de 25 por ahí, ¿no? Sí, sí sería así. Hay una, una enfermera a cargo en cada claro. uno, se hace Está el plan bien. remediar, eh, la visitan los pediatras, la visito, en todo caso, como ginecólogo he ido yo, ha ido claro. la doctora Paola Rachit, que también trabaja acá. Eh, va a, algún, a veces a algún médico clínico, hacemos las recetas del barrio. Uh -huh. Bueno, en fin, el, el, la enfermera hace un poco también de contención social, porque claro. yo estoy con la enfermera de Villa Belgrano, que es una amiga eh, que, que, que le enseña a los pibes a hacer los deberes, que les corta las uñas a los chiquitos. Mira, ¿sí? no. eh, es una, una tarea de, de extensión de, de la salud y, y digamos, de, de contacto con la gente. La verdad es inv invalorable claro. Bueno, ahí estamos con mensajes Yo estoy en, Bueno, este tiene que ver con la educación Yo estoy en la Barrancosa y llevo a mi nieta Al CEP de Miranda Rauch Puso, debe ser Miranda Rauch no, no, no sé No sé por qué es Barrancosa El de, el de Barrancosa es un CEPT ah. Centro de Educación, Producción claro. y Trabajo y es una modalidad que trabaja con los vecinos que justamente proponen temas Ajá. de educación sí. agraria sí. es una modalidad mixta está así. bien por ahí no quiso poner C, e, P, T, porque por ahí las dos últimas letras le daba impresión digo yo no se me ocurre <risa> Se me ocurre a mí, a ver qué dice Carlos. donde viene el número, eh, es de la 106. Cambié el celular y no tengo el número. Gracias, te felicito. Un beso grande, dice Graciela de Saladillo. Lo anotaste perfecto: 02345 1565 1479. Eh, Alejandro, ¿te quedas un ratito más? Eh, sí, me quedo cinco minutos porque tengo compromisos. En el... Bueno, tengo que cumplir con un par no. de compromisos ah, y, no. y, y volvemos. Ahí tenemos a la gente de los candidatos del Frente para la Victoria de la Ciudad de Saladillo que tiene el agrado de invitar a usted y o a través de vuestro prestigioso medio, dicen a la, a la ciudadanía en general, a los efectos de participar del cierre de campaña de los referentes locales. El mismo se efectuará en la esquina de la Plaza Principal sobre Rivadavia y Moreno hoy jueves 20 de octubre a las 19 con la modalidad Encuentro y Charla con los vecinos que participan de la convocatoria. Esto lo firma el equipo de trabajo de Juan José J. Almada Intendente Municipal.